Muy buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Queriendo hablar de economía contigo, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, hoy tenemos este el último dato de la encuesta de expectativas económicas y de inflación publicada por el Banco Central en los últimos días, que va un poco de la mano de lo que ya hace un poco más, un, unos 15 días, publicó el propio Banco Central sobre el, el, la situación de las cuentas nacionales, concretamente la producción, el desempleo, este eh, perdón, la producción y la el decrecimiento económico, bueno, y a consecuencia de la caída del empleo del segundo trimestre de este año, eh, repasando algunas cifras las más importantes es que el producto interno bruto cae en el segundo trimestre, algo ya esperado 10,6% y no se salva prácticamente nadie, salvo transporte y comunicaciones por un tema de un sesgo eh, estadístico que hay allí, pero el resto de las los sectores productivos caen fuertemente. El que más nos interesa a nosotros es el comercio y el restaurante afines, que cayó en el segundo trimestre un 31,4%, siempre comparándolo con el mismo periodo del año pasado. Y del lado de la demanda, la caída fue del consumo un 13,8%, un 12% del gasto del gobierno. La inversión del gobierno cayó un 22,5%, la formación bruta de capital. Lo único que subió fue la hace eh, los inventarios de las empresas, por obvios motivos, por ventas menores a las esperadas, las exportaciones casi un 17%, bueno, todos estos números que más o menos se eh, anticipaban ya como que iban a ser bastante negativos, eran interesantes ver cuál iba a ser la reacción de los encuestados por el Banco Central con respecto a las perspectivas a futuro. Si bien todos ya consideraban que el segundo trimestre iba a ser el fin de aquel viejo periodo largo, periodo de crecimiento económico que arranca ya en el año 2003-2004, es el periodo de crecimiento económico más largo en la historia que tiene el Uruguay interrumpido, bueno, se interrumpe con esta segunda caída del producto interno bruto ya habíamos tenido la primera en el primer trimestre de este año, y de esa manera Uruguay entra oficialmente en lo que se llama recesión económica, académicamente un proceso de caída del producto interno bruto durante dos periodos consecutivos o no crecimiento directamente, en este caso hablamos de caída. Bueno, en las encuestas de expectativas económicas mmm, hay una revisión uh, por dos lados. Por un lado, si uno lo compara con la encuesta anterior, que no estaban estos datos, Eh, hay una caída más, o se estima una caída mayor para este año 2020. El año, en el mes pasado se preveía que iba a caer el producto un 3,63%. Ya estamos ahora en una expectativa de un 4%, probablemente alimentado por este dato. Al mismo tiempo, un poco más de optimismo para el año 2021. Se estimaba hace un mes iba a aumentar el producto un 3,71%. Ahora lo, lo levantan un poco más, 3,85%. O sea, en pocas palabras... ...más pesimismo para este año y un poco más de optimismo para el año que viene. De la misma mano el desempleo. El, año, el mes pasado la encuesta de expectativas económicas hablaba de un 12,76% de desempleo para este año 2020... ...ahora ya estamos en el 13,82%. Prácticamente se mantiene incambiado el desempleo para el año próximo. Y algo parecido este pasa con el déficit fiscal, se estima para el año que viene casi lo mismo, 4 y medio% de déficit para el 2021 y una variable que siempre acá por lo menos el Maldonado manejamos que es el dólar eh, eh, se prevé a la baja con respecto a las expectativas de, de meses anteriores. Por ejemplo, se estima que para el cierre de este año 2021 el dólar va a estar a 43 con 68, cuando hace un mes esperaba por encima de 44 pesos y para el próximo año Eh, hay una clara tendencia en los últimos meses a la baja del de valor esperado del tipo de cambio. Hace dos meses se creía que el dólar, al cierre del 2021, se estimaba en 48 pesos, 48,06. Ya el mes pasado había habido una caída, el 47,34, y hoy ya se habla que al 31 de diciembre del año 2021 las estimaciones es que el dólar va a estar a 46,56, bastante más que este año, pero... Mucho menos que aquellos 48 y algo que teníamos un peso y medio de diferencia con respecto a lo que teníamos hace dos meses. O sea que lo que estamos viendo es, daría la impresión que se está eh, están bajando un poco las expectativas de inflación para este año y de aumento del valor de la moneda extranjera eh, para este año. Se estima, por ejemplo, que la inflación va a cerrar por debajo del 10% en el año 2020, el 9,16% y luego va a tener un proceso lento de caída en los años siguientes, 7,65 y 7%. En pocas palabras, eh, relativamente poco impacto en cuanto a las eh, expectativas que tienen los agentes económicos, o por lo menos lo que eh, reportan al Banco Central en sus estudios. Sí, un poco peor este año, algo mejor el próximo año 2021, eh, y daría la impresión de que, Si bien es cierto que lo peor pasó, vamos a esperar este trimestre también negativo, pero no tanto como el segundo, de a poco se estaría estabilizando un poco la situación. En Estados Unidos, las, las este, es un referente que tenemos al respecto, las cosas no están nada bien tampoco, no han mejorado mucho últimamente. Ayer tuvimos este la noticia de que una de las empresas más importantes eh, de Estados Unidos, eh, Disney, está despidiendo 28.000 trabajadores porque la reactivación que tenían estimada cayó bastante por debajo de lo que pensaban y bueno, están reajustando eh, los valores, hay varias empresas que están en la misma situación, o sea, aquel, aquel rebote en B corta que en algún momento se pensó cada vez está más distante en la academia, prácticamente ya nadie lo está considerando. Eh, otra Otro dato es que el consumo en Estados Unidos que es un poco el motor de crecimiento económico, no logra recuperarse rápidamente hay una preocupación muy grande y si teníamos alguna duda de que las cosas no iban a ser rápidas cuando uno saca las conclusiones del debate de ayer entre los dos futuros o por lo menos pretendientes a la presidencia de Estados Unidos le quedan pocas esperanzas de un gobierno de Estados Unidos ágil con este al, al estilo Roosevelt de los 30 verdad un fue bastante triste lo de ayer una noticia que es una peculiaridad nada más el Banco Central está diciendo que el próximo sábado va a lanzar nuevos billetes de 20 pesos y de 50, pero los 50 ya estamos acostumbrados este con eh, con un material de, de plástico. Eh, los viejos billetes de algodón poco a poco van a ser siendo sustituidos por nuevos billetes de plástico de 20 pesos y van a lanzar una nueva emisión de 50 pesos. El que quiere puede ir a cambiar 10 de ellos de los viejos por los nuevos, Bueno, algo interesante por lo menos este duran más a mí a mí no me gustan mucho pero debe ser porque estoy un poco viejo me gustan más los billetes viejos hoy en día este cada vez es más común eh, estos billetes de plástico que van a empezar a sustituir a los a los viejos ahora empezamos con los de 50 ahora van los de 20 probablemente a futuro y seguiremos cubriendo sustituyendo los los de más valor Y son un poco las novedades que tenemos, Jorge, para esta semana. Mauro, en todo el interesante no, no, no, no. informe que acabas de, de comentar, hubo algo que no mencionaste y me gustaría consultarte. Eh, ¿Sí? La temporada veraniega. Y como viene la mano, Jorge, en el mejor de los casos, este, sería no muy buena, para llamarlo de alguna manera, Es muy difícil que en estas condiciones este tengamos una temporada aceptable. Esa es la cruel realidad. este Parecería que eh, es ya este inflexible en cuanto a las posibilidades de, de recuperar algo. Por lo menos no vemos nada en el, en el horizonte cercano que, que pueda mejorar. Eso es el dato que vamos a tener cuando termine el primer trimestre. Va a ser bastante importante porque los sectores que más caen son los sectores vinculados a servicios, comercio, todo lo que socio, son los que más impacto están teniendo a nivel mundial. Cuando estamos viendo los datos ahora, por ejemplo, de España, que cerró el verano, eh, la verdad que este, ellos abrieron un poco la economía para el verano y los resultados han sido muy, muy magros Así que es, es esperar acá algo parecido. Nosotros tenemos el valor agregado de la situación argentina y las restricciones para... Sí para que el, el, el dólar pueda fluir normalmente sí para mí ese es un problema que vino para quedarse que cada tanto reflota y que de una vez por todas teníamos que solucionarlo acá Sí, agrega todavía a la situación complicada eh, la situación cambiar argentina este definitivamente ah. en nada ayuda este lejos de ayudar complica más todavía las cosas si algo podía haber bueno Eso lo complica más todavía del lado argentino. ¿Y cómo podemos solucionarlo acá? Yo siempre he defendido eh, aceptar lo inaceptable. Si el problema es el dólar, saquemos el dólar del medio y buscar la forma de que el peso argentino corra acá más fácilmente de lo que corre. Yo sé que esto es desagradable, pero hoy en día vino para quedarse y no, hay, no le veo solución a la economía argentina en el corto y en el mediano plazo como para levantar este tipo de problemas, porque lo que tenemos en Argentina es recurrente. Lo tuvimos hace un par de años, eh, lo tuvimos hace cinco años, lo tuvimos hace ocho años. Entonces, cuando algo es muy recurrente, hay que convivir con el mal y no negarlo. Y me parece que siempre negamos porque no nos gusta. Pero bueno, hay que aceptar que es así, porque está más allá de nosotros Cambian los gobiernos y el problema sigue existiendo, se soluciona durante un par de años, entre comillas, pero todos sabemos que es una olla a presión que terminamos en la misma. Siempre va a haber controles en Argentina y a mi entender tenemos que convivir con eso, pero es una opinión muy personal. Y el peso argentino cotizando como está cotizando, ¿cómo se se manejaría en, en, en, en, una, en un funcionamiento de, de casas de cambio Con un, con un peso argentino que sale, eh, creo que, diez centésimos. Claro, ahí lo que tú tienes son dos cosas. En primer lugar, eh, no pensemos que de esta manera ganemos competitividad con Argentina. O sea, Argentina es un país muy barato y se va a mantener muy barato. Entonces, moneda que manejemos, eso no va a cambiar la situación. Lo que tenemos que lograr es achicar el spread que hay en el peso argentino que no sea 0.10, 0.50, 0.60, que tenga que esperar que tiene el resto de las monedas, que no es más de un 5%, acá estamos hablando de un 500, de un 600%. Ahí lo que está reflejando es un problema de liquidez grave en el mercado. Lo que hay que solucionar es eso, es la liquidez. Eh, de todas maneras, vuelvo a lo que tú comentaste originalmente, no quita que para un argentino le convenga venir para Uruguay, eso es otro tema, es otro capítulo y es mucho más profundo que el problema del dólar. Eso... A veces funciona y a veces no, a veces más caro, a veces más barato. Hoy en día es sensiblemente más barato si abriéramos las fronteras, tanto Argentina como Brasil, aún con la moneda que querramos trabajar, Uruguay es caro. Pero ese es otro capítulo que hay que trabajar y que va más allá de las restricciones cambiarias que siempre pone Argentina. Mauro Mendiburu, gracias por tu aporte interesante, como bueno, siempre. Muy amable. Como siempre, las órdenes, Jorge. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Frecuencia abierta.